no fue este hoñus que gehi para que nos quejiri resolvió el problema y vy cada pueblo por eso nos comer y pargo un solución que y cargo va nos comer y nego para que así ya señor magistrado de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación estamos aquí en estos momentos pidiendo que nos hagan justicia este nuestras fuente de trabajo en nuestros, este, agua que tenemos de diferentes pueblos, esos, este, los recursos naturales que tenemos de diferentes pueblos, eso ha sido desde el que fundó México, cuando fundó México fuimos los fundadores de este mundo, empezamos a vivir de diferentes partes del mundo, porque somos los hijos naturales y hasta este momento estamos cuidando nuestro bosque, nuestra tierra, nuestro recurso natural que es el agua. Por eso mismo no estamos de acuerdo que nos quiten el agua y no queremos que nos estén presionando por lo, cuando nosotros venimos a manifestar por eso hoy en día no estamos de acuerdo lo que lo que los compañeros se están sufriendo en esa comunidad en este pueblo de tribu tribuyaque hoy en día estamos aquí con ellos y desde, desde aquí le estamos diciendo que Que no están solo esos compañeros ánimo compañero de aquí estamos este siendo una manifestación en frente de la suprema corte de justicia de la nación porque no estamos de acuerdo que nos quiten nuestro agua si quitan a ellos nos tendrían que quitar a todo por eso mismo estamos aquí y no vamos a permitir que quiten el nuestro nuestro fuente de trabajo que es el agua recurso natural, porque ese agua es de nosotros. Hemos estado resistiendo de más de 500 años, hasta hoy en día estamos aquí, señor magistrado. Resuelve este problema porque no hay los, nuestros compañeros no están solos. Desde aquí les decimos, no están solos, no están solos, no están solos. ¡No